Cuentos de hadas españoles La campanilla mágica Una vez, en el interior del bosque vivía un mono llamado Robby Robby siempre ayudaba a los otros animales Ayudaba al elefante a coger fruta fresca Cuidaba de los cervatillos mientras mamá cierva salía Y ayudaba al conejo a cruzar el río El hogar de Robby Era un árbol grande y fuerte que se alzaba en el centro del bosque Todos los animales sabían que si no encontraban a Robby por ninguna parte Estaría sentado en el árbol tocando su flauta Esa era otra faceta de Robby Tocar canciones melodiosas con su flauta Estabas ahí Robby, la tortuga te estaba buscando Necesita que le ayudes con su hardy su jardín? Bueno, no pude esperar a que acabara la frase Pero imagino que se refería a su jardín ¡Oh, sí! Me lo dijo ayer ¡Vamos! Dime una cosa ¿Por qué siempre tocas la flauta en el mismo lugar? No lo sé, me encanta este árbol Y quizá creas que estoy loco, pero creo que este árbol escucha mis canciones <risa> Tienes razón ¿Qué? ¿Tú también lo crees? No, quiero decir que tienes razón, que creo que estás loco <risa> Pero Robbie tenía razón, el árbol escuchaba su música Este era un secreto que ni Robbie sabía La música había atrapado el espíritu del árbol. Escuchaba las canciones atentamente y estaba feliz de que Robbie tocara allí todos los días. Un día, cuando Robbie estaba dormido en el árbol, hubo un ruido ensordecedor debajo. ¡Ah! Oh, ¿Qué es eso? ¡Ah! Oh, ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¿Quién es ese hombre? Esto me llevará mucho tiempo Robby enseguida se dio cuenta de lo que pasaba Y bajó enseguida ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cortando este árbol? A mi patrón le gustaría usarlo para su barco Este árbol tiene una madera fuerte ¡No! ¡No puedes cortarlo! ¿En serio? ¿Y por qué no? ¡Oye! Llevo muchos días intentando encontrar un soporte fuerte para el barco Y este árbol no es tuyo No me hagas perder el tiempo Robbie era un mono inteligente Decidió ahuyentar al leñador ¡Ah! He intentado detenerte Pero imagino que tendrás que enfrentarte a tu destino ¿Qué significa eso? ¿No lo sabes? En este árbol vive el espíritu de un anciano Lleva aquí años Si cortas este árbol, ¿a dónde irá? Se pegará a ti, por supuesto ¿Se pegará a mí? Naturalmente, porque eres el que va a cortar el árbol ¿Estás intentando engañarme? Soy más listo de lo que imaginas, mono No voy a tragarme esa historia ¡Vete ahora mismo! Robby estaba desesperado por salvar su hogar Cuando el leñador estaba distraído Robby subió al árbol Y llegó a la copa Se escondió entre las densas hojas Y empezó a chillar ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te atreves a tocar mi hogar? ¿Qué? ¿Quién es? Si destrozas mi hogar ¡Tendré que ir a vivir contigo! Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Nunca te abandonaré, humano! Oh, ¡El mono tenía razón! ¡Tranquilo, humano! ¡Seremos buenos amigos! Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. <risa> ¿A qué viene tanta prisa, amigo? ¿Y tu barco? Cuando Robby se estaba riendo del leñador, el árbol cobró vida. Robby. ¡Ah! Oh, ¿Eres.? ¿Eres de verdad el espíritu de un anciano? Entonces, entonces, todo este tiempo ha estado sentado y durmiendo sobre el espíritu de un anciano. <risa> no, Robby, no soy el espíritu de un anciano. Bueno, soy anciano. Pero soy el espíritu de este árbol Tu música me ha devuelto la vida Eres un mono sabio, Robby Y te estoy agradecido Me has salvado del leñador Toma, acepta esto En señal de agradecimiento ¿Una campanilla? No es una campanilla ordinaria Es una campanilla mágica Cada vez que la toques El cielo mágicamente te dará fruta fresca para comer ¡Oh, guau! Wow. Esto me ayudará a mí y a los otros animales del bosque Sí, por supuesto, pero recuerda, Robbie, solo puedes tocar la campanilla una vez al día ¡Lo recordaré! ¡Gracias, árbol! Robbie corrió a llamar a sus amigos del bosque ¡Cerdito! ¡Zorro! ¡Eli! ¡Venid aquí todos! ¿Qué pasa, Robby? Estaba tomando un baño Robby les contó toda la historia Los animales estaban sorprendidos No podían creer que el espíritu del árbol hubiera cobrado vida Hiciste lo correcto, Robby Estamos todos muy orgullosos de ti Los humanos deberían pensárselo dos veces antes de talar árboles. Si desaparece el bosque ya no habrá lluvia. Es verdad, pero estoy más entusiasmada con la campanilla. ¿Funciona? Deberíamos probarla. ¡Sí, deberíamos! ¡Que, ¡Que la fruta! Robby también estaba entusiasmado. Tocó la campanilla enseguida e instantáneamente llovió fruta. Empezaron a caer naranjas, peras, manzanas, piñas del cielo. Todos los animales estaban muy contentos. El zorro corrió y trajo una cesta para recoger la fruta. El elefante cogió una piña con la trompa y le dio un mordisco, mientras Robby simplemente abría la boca para comer una pera. Los animales comieron con toda su alma. ¡Ya no necesitamos buscar fruta fresca! Era verdad. Cada día, Robby simplemente tocaba su campanilla mágica y llovía la fruta Esto duró varios días Los animales confiaban en Robby y estaban muy contentos con él Una tarde, mientras Robby se balanceaba de árbol en árbol Vio una platanera a lo lejos Los plátanos amarillos y maduros le dieron hambre Pero en vez de subir al árbol a coger esos plátanos frescos y maduros Pensó otra cosa La campanilla mágica La tocaré y me caerá un racimo de plátanos del cielo Puedo dejarlos del árbol para más tarde ¿Dónde está la fruta? ¿Qué ocurre? ¿Ya no funciona? Oh, un momento Ya toqué la campana una vez por la mañana Solo puedes tocar la campanilla una vez al día No, oh, no, pero tengo tanta hambre Cuando Robby estaba pensando qué podía hacer Vio a su amigo el zorro tumbado en el suelo Oye, ¿te queda algún plátano de la lluvia de hoy? <risa> ah, lo siento, no me quedan Los comí todos La comida me da sueño Adiós, Robby, hasta luego ¿Sabes qué? Intenta conseguirme una sandía fresca mañana Echo de menos las sandías Echo de menos las sandías Pues yo echo de menos la comida Soy yo el que salvó el árbol del leñador Soy el legítimo propietario de la campanilla mágica ¿Y soy el único que tengo hambre? No es justo, es muy injusto Robbie estaba tan enfadado que olvidó que podía subir fácilmente al árbol y coger él mismo los plátanos. A la mañana siguiente, Robbie se quedó junto a su árbol y tocó la campanilla. Instantáneamente cayó mucha fruta del cielo. Comió toda la que pudo y recogió el resto. Después escondió toda la fruta detrás del árbol. Robbie. ¿Qué estás haciendo? Tus amigos deben de estar hambrientos ¿Y si me entra hambre durante el día? Eso es egoísmo, Robby Hay fruta suficiente para todos Debes compartirla Sé lo que estoy haciendo Tú me diste a mí esa campana No es justo que yo tenga hambre oh. En ese momento todos los animales vinieron a pedirle fruta a Robby Lo siento, amigos, pero la campana no funciona. La he tocado tantas veces, ¿veis? Volveré a tocarla para demostraroslo. Robby tocó la campanilla, pero como ya había llovido fruta, naturalmente no pasó nada. Los animales estaban tristes, pero nadie dudó del mono. Cuando se iban... Un momento, me huele a algo bueno... ¿Qué hay detrás del árbol, Robby? ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Hay un montón de fruta! ¡Robby la estaba escondiendo! Los animales regresaron y se sorprendieron Robby, si no querías compartir la comida, podrías haberlo dicho No tenías que mentirnos Te habría dado encantada mi porción de comida Yo también te habría dado la mía Ay, ¿Sabes una cosa, amigo mío? ¿Por qué no comes toda la fruta tú solo a partir de ahora? No queremos nada de ti Cuando Robbie vio marchar a sus amigos Se dio cuenta de su error y empezó a llorar uh, ¡No! ¡Esperad! ¡No os vayáis! Lo siento mucho He sido un egoísta Hay fruta para compartirla entre todos Aunque lloviera fruta continuamente No sería lo mismo si no la comparto con todos vosotros Por favor, perdonadme Robby, está bien Te perdonamos Siempre ha sido muy bueno con nosotros Sí, amigo mío Ya no estamos enfadados Sí, y ahora podemos comer El hambre me hace más lenta Todos los animales compartieron la comida y comieron hasta llenar sus estómagos Robbie nunca más volvió a usar la campanilla por egoísmo Fin